Meccan etapa 30. Abu Talib murió, quien se quedó dormido al profeta, pero murió como politeísta, y el profeta estaba prohibido buscar perdón para él.